trobea cargo por 3.885 millones al gobierno de Eurasia pasado o al futuro a una era en que el pensamiento se alienta desde la era del gran hermano desde la era de la policía del pensamiento. Un hombre.